Bueno, pues estamos con dos miembros de la sala de la biblioteca del Gasteche-Gasteis Y bueno, ¿qué tal? papá y Manel ¿Y qué? Y bueno, ¿Qué nos tenéis preparados para este noviembre? Pues bueno, en principio igual comentar que lo que es el proyecto de la biblioteca ahora, ¿no? Pues que mm. se ha vuelto a abrir, bueno, se va a abrir a partir del día 3 Que es algo nuevo, ¿no? Pues hemos enfocado ahí desde otro punto de vista igual Y vamos a hacer pues préstamos de libros, de música, de, de, de vídeos, luego, yo que sé, se van a dar charlas, un poco... eso, ¿no? Darle vidilla, sí, ¿no? Sí, eso, que hay ganas. Sí, ¿no? Bueno, habría que comentar que el proyecto no es nuevo, ¿eh? Y es eh, un proyecto que ya llevaba Diferente. desde hace varios años en, en el Gasteche, ¿no? Pero bueno, pues en los últimos tiempos no, no había tenido mucho pues actividad, ¿no? Y es un poco pues una re retomar un poco lo que lo que estaba hecho, pues eh, también para para darle un poco aires nuevos, ¿no? Sí, mejor. Y bueno, pues como decía, ¿qué tenéis programado para el noviembre? Bueno, eh, pues empezamos el día 3, el sábado 3, este, o sea, mañana es decir. Y bueno, empezamos por la mañanita, desde las 11 de la mañana, con un mercadillo alternativo, de puestos de colectivos y distres alternativas, y pues ambientado un poco con música, chalaparta, puede que haya el boca también, eh, va a haber un luch de pinchos veganos eh, y una y una sosqueta de, de libros también y bueno pues gente pintando ¿no? eso va a ser un poco lo que a haber por la mañana luego por la noche a las 9 y media en el Gasteche de, de Gasteiz eh, un par de grupos para amenizar la noche Exhale de, desde Gasteiz y Vision Tunnel desde Zaragoza eh, que luego vamos a comentar un poco algo de este de este último grupo ¿no? pero siguiendo pues el, el domingo 11 a las 6 de la tarde en la Liburutegui eh, vamos a hacer una proyección eh, de una película que se llama Yo Disparé Andy Warhol Y después se va a hacer una especie de tertulia eh, pues para hablar sobre el manifiesto SCUMM, que es el que escribió eh, Valerie Solanas, la protagonista de esta película, eh, en relación con el feminismo radical aplicado a, a un contexto político y artístico. El, el, el próximo domingo, también a las 6 de la tarde, en el mismo lugar, eh, vamos a hacer otra tertulia. También un, un café poco... tertulia. Un café tertulia, eso es. <risa> También un poco ligado con lo anterior, ¿no? Pero se está un poco dedicado a los movimientos artísticos radicales y un poco eh, la teoría de la repercusión en la, en la sociedad moderna. Y bueno, que ah, sigue? ¿El sí. 23 viernes? El 23 ¿no? viernes, sí. A las 8 va a haber una noche de improvisación y pues va a ser con rap, con teatro, con monólogos o lo que sea a lo que se le ocurra a la gente, ¿no? Bastante participativo, sí. ¿no? <ríe> y bueno, finalizando... Finalizando noviembre, el día 29, a las 7, va a haber una charla que tiene por título de la distribución alternativa a la autoproducción en los espacios autogestionados. Muy interesante. interesante. ¿Y cómo acaba este cartelillo? Con una frase, ¿no? Bastante bonita o... A ver si no la leéis... En una sociedad que ha abolido toda aventura, hace de la abolición de esta sociedad la única aventura posible. Pero bueno, ya hemos comentado un poco el programa de noviembre, pero bueno, lo que también es bastante interesante pues es el concierto este que habéis... Acabais de decir, de Exhal, ¿no? Exhal. Exhal Y bueno, la banda Vision Tunnel, ¿no? Desde Zaragoza Y bueno, pues eso Que son también los que estáis escuchando ahora Y bueno, pues vamos a realizar una llamada eh, A Samuel, de Vision Tunnel Y bueno, pues os vamos a dejar un poco esta canción y estamos con él. Bueno, pues estamos con Samuel, de Vision Tunnel. Hola, ¿qué tal, Samuel? Hola, buenas tardes, pues muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, tirando. Sí, ¿no? ¿no? es poco. Sí, ¿y qué? ¿Tenéis ganas de subir por Gasteiz o qué? Pues sí, la verdad es que sí, además... Hemos tenido un parón en verano por temas de curros y eso, y... Ah. Va a ser el primer concierto que hagamos en la temporada, por así decirlo. Sí, ¿no? Y si que hay ganas, sí. <ríe> y pues eso, pues... Que... Eh, eh, informar un poco a la gente que nos va a escuchar Pues que eh, Entre vosotros hay miembros De Corazón del Sapo De Monaguillos Sin Fronteras Y bueno, un grupo que también me gusta mucho a mí Criatura ¿No? O... Sí, bueno, bueno, de monaguillas en frontera parece que te han pasado información, pero de facción sí. Bueno, pues si es un tiene... papel que me ha llegado de la DDT aquí, que os viene toda la información de vosotros, o sea que tela. Sí. Sí, pues sí. nada, ya le diremos a Gary que ese papel que se ha colado. Pues pero sí, bueno. Bueno, justamente me lo ha dado él, Gary, o sea que tela. <risa> bueno, da igual, vamos a, a, a seguir un... Sí. A Gary le perdonamos todo, hombre. Vale, vale. Bueno, pues, pues ¿tenéis si dos CDs? El... Sí, eh, bueno, está, tenemos... Empezaba con un, un compartido que también fue la primera edición de criatura y otro grupo que ya se extinguió. El el Dariane, ¿no? Sí, el fin mm. y a partir de ahí hubo muchos cambios en el grupo. Mm. Bueno, ahora que pienso en ese primer ser sí y que estaba el cantante bonaerense sin frontera. Ah, pues o sea entonces sin... Vale, ahora le pido, joder, <risa> <risa> sí, sí. Y bueno, ya, es que ha habido ha habido muchos cambios y Antuna empezó Digamos como un proyecto paralelo de gente que ya tenía otros grupos En ¿no? el 2001, ¿no? ¿Debutasteis así? Sí, eso es mm, pues. eh, mm. Luego ya luego ya salió Eduardo, que es el que cantaba Ya entró Pepa, entró Sergio también mm. Y ya pues fue el primer FED en solitario Que fue fue en el 2000... 2000. Bueno, no me acuerdo, la verdad <risa> El segundo <risa> y, dices, ¿no? Sí, el PED en el 2001-2002 Ah, pues mira. Pues. Y hay eso, el cambio de, form de formación, pon aquí, que lo sustituye uno de los dos guitarras y no sé qué, bueno. Es. Y entran los es. guitarristas de bandas como Faction y El Orden y Lista. Sí, <risa> pues el, el primer cambio que hubo, ves, <risa> esa formación está bien. Y bueno, y, y, y, y la más destacación... Sí, sí, sí. Dime, dime. que eso, que pone no. también eso, que la más destacada la voz, ya que la vocalista le sustituye la cantante femenina de criatura, ¿no? También como antes decía Eso es, mm. sí, eso es, y luego ya volvió a haber otra reestructuración, salió el guitarra del ordenista, mm. también estaba tocando el bajo, el, el guitarra de criatura, mm. entré yo a tocar el bajo y entré otro guitarra nuevo y a partir de ahí tiramos mm. Y luego pues los, los 2005, en así. diciembre del 2002 publicasteis un álbum en solitario, ¿no? pone bueno, sí, aquí es. con bueno, pues coproducido nuevamente por Mala Raza y también pues otros amigos de aquí que son Poción, Banan sí. Ketac y bueno, nuestros eso también es. grandes compañeros Tapateneo de Gasteiz. Eso es. <ríe> y eso bueno, es. y decir un poco que es los estilos que os movéis eh, bueno, aquí pone también por rock, post hardcore, pero bueno, yo diría muy amo hardcore, ¿no? ¿O qué te parece a ti? Es que, Mira, lo de las etiquetas es una cosa que mira lo mejor que puedes hacer es escucharlo desde luego si hablas de emo hardcore está claro que sí que puedes hablar de eso puedes hablar de post rock hmm. puedes hablar de, de música ambiental o sea rollo es que puedes hablar de puedes hablar de muchas cosas ¿no? pero vamos ya, sí, sí sí podríamos entrar en un emo em em core pero también podría ser un emo rock también <risa> podría ser un post rock hardcore ya que sé, eso es lo importante es que la gente pues te escuche y le pueda transmitir algo ¿no? Hmm. Bueno, espera, que nos quiere decir algo el compañero Jorge, aquí. Eh, opa, Samuel, que no, no te había saludado antes. Bueno, eh, ¿qué tal? Bien, bien. Yo quería hacerte una pregunta que a mí lo que me lo que me llama bastante la atención es eh, son vuestras letras, ¿no? Sí. Entonces, yo he encontrado como bastantes referencias en, en filósofos o en corrientes de pensamiento crítico y demás, y, y le veo como unas reminiscencias ¿no? hacia una crítica de la cotidianidad, un poco, del trabajo, del urbanismo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué, sí, ¿qué nos uba, decir un poco el de tu... el, el urbanismo, en el fondo, no deja. El problema de todo viene a ser un poco la cotidianidad. La cotidianidad es lo que crea el vacío y de ahí de ahí viene el título del disco también, ¿no? Entonces, el urbanismo, que se trata? De repetir una y otra vez la misma estructura para crear unos barrios que no tienen ningún tipo de personalidad para que la gente no sepa ni identificarse ya ni, ni con la casa donde vive, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí. Entonces es, ese vacío es el que el que para el mundo El vacío Entonces, ¿no? de vuestro CD, ¿no? Que así se llama vuestro CD, vacío, el último, ¿no? Sí, vacío, sí, eso uh -huh. es Y viene, a, o sea, pues habla un poco de eso, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú creas vacío y encima te dedicas a crearlo en muchos aspectos de la vida de la gente A través de la cotidianidad uh -huh. Le dices lo que tiene que vestir, cómo se tiene que comportar uh -huh como tiene que ser su casa, compra en el Ikea porque está muy bien y todos tendremos los mismos muebles. Pues entonces claro, lo que estás creando ahí es un ser pues que le estás cortando las emociones y a partir de ahí le pues, pues eso estás consiguiendo que la masa de gente que antes podía hacer algo crítica cada vez sea más uniformemente no crítica. Entonces, nosotros encontramos ahí, está claro que leyendo lo que comentabas gente que ha reflexionado sobre esto, que ha escrito libros, muy buenos libros, pues, joder, es inevitable decir, hostia, es que me siento identificado con este tío. Bueno, Necesito eh... De... Y eso, y luego reflejarlo en las letras, claro Pues eso, que se nos está haciendo un poco tarde ahí Que, joder, nos encanta ahí Y a ver si el día este, que la semana que viene Joder, sí. eh, os hacemos una entrevista ya más aquí en los estudios, ¿no? Ya que veo que, joder, tienes, tenéis ganas de hablar, ¿no? O Hombre, claro os, ¿Os importaría <risa> o qué? Venir aquí a... No, no, no, para nada Vale, pues para además está al lado del gastecho O sea que no hay problema pues, eh, Bueno, una pequeña cosa Comentar que tenéis una página bastante, joder No, es bastante, ¿no? normal, ¿no? Que hayan páginas así de grupos. Y bueno, pues sí. para que la gente también lo vea, www.nayluz al final del túnel, todojunto.net Y bueno, Eso es. ¿qué nos dirías de esta página así rápido? Pues voy a intentarse en breve. Pues lo que nosotros queríamos hacer de la página web, nosotros no entendemos no entendemos el grupo como, como una cosa que sea un producto. Y por tanto, como no entendemos el grupo como algo que sea un producto, no podemos tener una página en la que se venda un producto. Entonces nuestra página tenía que ser una extensión del grupo tal como que cuando tenemos una serie de inquietudes lo reflejamos en unas canciones con unas letras y con un sonido pues tenemos unas inquietudes también estéticas o como lo quieras llamar y lo queremos reflejar en mm. una web y no queremos tener una web en la que te metas y esté es la historia del grupo esté el otro, esté el otro, porque un grupo la historia que tenga un grupo da un poco igual, lo que importa es ya yeah. la música que hace, lo que se transmite Sí, es, sí, que ese en ese sentido son un poco falsillos todos porque todos les gusta sí. chulear, ¿no? En ese caso quieres... Sí, eh... sí, sí, vale. Sí, pues... es que me parece estúpido vender un producto. Ya, es ya. tu propio grupo, ¿sabes? Además no, bueno. no tenéis ni mi space, ¿no? No, no, no, Muy no. bien, porque ahora todos los grupos no tienen página web, tienen MySpace también, o sea, que es sí, otro pero caso. Pero es, es otra engaña, bobos. Nosotros desde esta página web lo que sí que tenemos es toda la música nuestra mm. colgada ahí para que el que se la quiera descargar, se la descargue. Mm. Sí, sí. sí o sea, Igual que Miespace... nosotros con nuestro blog, eh, lo podéis escuchar todos, ya sabéis, los nuevos también. Nuestro nuevo blog es eh, sin 3 W pan con tomate con K.blogspot.com también. Y así también escuchas por ahí también nuestro programa. <ríe> bueno, <ríe> Pues muy bueno, pues eso, Samuel. Que... Nos, nos vemos ahí el el próximo, claro, no, es. el próximo día aquí en, en Gasteiz, ¿de acuerdo? Y vamos cuando, donde queráis, ¿eh? Nos ya es. Perfecto. Pues <risa> encantado, ¿eh? Y joder, vale. lo siento ahí cortar un poco, pero es que se nos va el programa. Tenemos un programa de una hora, no imagínate si eh, hacemos una... No sé, no una pasa. llamada radiofónica De esta y telefónicamente es que Ahí está... de media hora <ríe> Que prefiero bien, que bien. vengáis a los estudios Y estamos media hora aquí hablando, pero en los estudios ahí... No te preocupes, yo voy la chapa donde sea Como sea Ya, donde sea. <ríe> ya lo veo, y no necesitas <ríe> drogas por lo que veo No, Solo no Si, no. si, sí, sí. sí, <ríe> muy bien Bien, bien, muy bien Pues eso, nos despedimos hasta aquí Y eh, nos vamos a despedir Con la canción que abre El CD de Vacío eh, El último CD de esta gente Y bueno, que se llama Era del Vacío Y bueno, ¿qué nos dirías de esta canción así rápidamente Presentándola? Pues mira, presentándola Como ya sabéis, Era del Vacío es el nombre También de, de, un, de un libro Es en la que más Claramente Nos hemos querido esconder que sale tras sale del libro Y viene mm. a reflejar un poco todos los pensamientos De lo que hemos estado hablando Pues muy bien, ahí Me me ha, me ha gustado, me ha gustado esta Llamada, ha sido, no sé Productiva, no sé, no han sido preguntas Frecuentes, ¿no? ¿o qué? Sí, no, no, está bien es que Nosotros bien. no queremos ser un grupo frecuente Y ahí está, muy bien, pues eso Porque Hay que salir de la cotina y ahí, Salud, ¿vale? Venga, salud, nos Venga, vemos Venga, cuida a cuidarse Salud, multimik bate Malibar